traición de, de intervención quirúrgica de, de, med de medicina quirúrgica está totalmente ligado con el concepto de, de que odia a los cuerpos, que odia a la naturaleza, que odia la vida, a los seres humanos, que por ejemplo, el Francis Bacon, que era de las personas más influentes en, en formar lo que sería la medicina moderna, la medicina occidental, era un torturador era también el fiscal general de Inglaterra en una época de mucha represión de los finales de las cazas de brujas y entonces muchos de sus conocimientos sobre el cuerpo humano vino de, de su afán por torturarlo, por destruirlo por tratarlo como una máquina y saber cuál, cuál botón empujar para causar dolor cuál botón empujar para mm, crear un efecto como como si, si fuésemos máquinas entonces pues Por eso esta herramienta de, de las intervenciones quirúrgicas es bueno hay que criticarlo porque viene de eso no, no se puede separar de eso pero por otro lado si, si lo vamos a, a rechazar totalmente también tendremos que aceptar que uh, de vez en cuando vamos a morir de, de repente de una cosa que, que no viene del capitalismo no viene de la contaminación, que simplemente viene de, de la vida y lo que significa. Y, y bueno, incluso si podemos imaginar un mundo sin el capitalismo, no podemos imaginar, al menos durante unos miles o millones de años, un mundo sin contaminación. O sea, siempre tendremos que, que pensar los efectos que, que ha creado el, el capitalismo. Um, <coughs> bueno, yo... Um, entonces, yo tengo muchas críticas muy, muy fuertes de la medicina occidental, Uh, y por lo tanto de, de la sanidad pública pero también vengo de un país que no tiene sanidad pública de ¿vale? un país donde la sanidad está totalmente privatizado incluso si tienes un mutuo y te pasa algo tendrás que pagar um, decenas de miles de, de, de euros uh, para curarte y tener deuda toda la vida entonces al llegar aquí y conseguir la residencia bueno, a Buena Cataluña digo y conseguir la residencia uh, y, y poder ir a un hospital uh, y y que me, me dan una operación aunque la operación me parece una mierda, una manera muy desrespetuosa y hasta dañida de tratar mi cuerpo también me parece la pura madre, como de, de poder ir y, y te dan una operación y no tienes que trabar, trabajar los siguientes 20 años para sacarte la, la deuda de encima entonces en, en mi caso yo yo tenía un, una condición provocada obviamente por un caso represivo y bueno, lo tenía que padecer durante años sin más, luego después de venir aquí y sacar la, la residencia y la tarjeta sanitaria uh, pude ir al médico y luego ir al, al hospital y, y eso que con, con esa condición, bueno, se podría hablar de las posibilidades como la medicina alternativa, las posibilidades de, de sanarse de otra manera una cosa que yo he hecho mucha auto formación porque prefiero mucho este modo que el modelo de tratar el cuerpo como una máquina y, y, y cortar y sacar la, la pieza que no va bien um, pero esta medicina alternativa tampoco es la respuesta porque si tú no eres rico que igual no tienes acceso a eso yo por ejemplo uh, he intentado curarme por como comer un, una mejor dieta Pero que yo estaba trabajando en ese momento como taxista y yo sacaba los, bueno, suficiente dinero para o pagar el alquiler o pagar la comida. Pague el alquiler y reciclaba para comer. Y entonces lo que recicles es un montón de mierda azucarada y, y esas cosas que no estás comiendo bien. Entonces, ¿qué hice? Intenté hacer una, una, un huerto así urbano a lo guerrillo, así como viví en un bloque de pisos y recuperé un pequeño terreno de, de césped y planté patatas y, y tomates. Un momento, de hecho un par de días antes de que iba iba a cosechar, el jardinero del bloque de pisos me dijo ah, eso es tuyo, no yo no comería nada de ahí porque cada año echemos un herbicidio que no es no está hecho para el consumo humano, que es muy tóxico. Entonces quedé sin huerto, ¿qué, qué iba a hacer? Y además, trabajando de taxista, bueno, como él, o, bueno, 12 horas seguías en un coche, uh, me iba empeorando hasta que llegó a un punto en que la única solución uh, era la cirugía. No, no existía la posibilidad ya de acupuntura, ni de la dieta, ni nada de eso. Entonces, está muy bien concienciarnos de la medicina alternativa, de una medicina preventativa, pero al final, dentro de este mundo, es realmente para pijos. O sea, no no es una solución. Está, está muy bien desarrollar eso, pero no es una solución. Eh, bueno, un poco con el tema de los recortes... ¿Más alto? Vale. Eh, con el tema de los recortes, un poco... El, el, lo que se hablaba mucho en la calle era como sanidad pública versus sanidad privada. ¿no? Era un poco el debate que había, ¿no? Y un poco la lucha que había, ¿no? Eh, la no privatización de la sanidad. Eh, pero para mí eso es un problema porque tanto la sanidad pública como la sanidad privada eh, comparten el mismo concepto de salud eh, practican el mismo concepto de, de medicina eh, entonces bueno nosotros pensamos que eh, la salud, la medicina tiene que estar encarada más a algo preventivo que, que a algo curativo ¿no? si tú llevas un un nivel de vida, una buena alimentación, respiras aire puro, eh, no sé, tienes, eh, vives en un entorno más favorable, eh, creo que es mejor eso que luego tener que, que resolver todos los problemas que te generan una mala calidad de vida, ¿no? Eh, entonces, bueno, en el libro un poco lo que se, se comparte es eh, el concepto de, de sanidad colectiva. Eh... Como yo personalmente no creo demasiado en el individualismo, eh, sí en la libertad individual, pero creo que son dos cosas diferentes, eh, y no sé, creo que es importante eh, romper con el aislamiento a que el capitalismo nos tiene sometidos y ser capaces de, de poder generar eh, proyectos autogestionados, proyectos colectivos. Eh, Entonces, bueno, un poco los problemas que ya veíamos en la sanidad, eh, tanto en la pública como en la privada, eh, son, por ejemplo, que la, la sanidad es autoritaria. ¿no? Eh, el paciente no vive su propio proceso eh, ni tiene herramientas propias de autocuración, sino que eh, existe una fe ciega en el médico, que es el que te dice lo que tienes que hacer Eh, y tú simplemente obedeces sin saber muy bien ni siquiera lo que, lo que estás haciendo con tu cuerpo, ¿no? Eh, la medicina actual eh, muchas veces no busca las causas, eh, sino lo que quiere es curar los síntomas para que tú estés eh, preparada para, para ir a trabajar, ¿no? Eh, dejarte listo como para, para el trabajo. Eh, pero tal vez no le interesa cuestionar tanto el porqué de las enfermedades, las causas que provocan las enfermedades, ¿no? Eh, porque muchas veces eh, estas, estas causas chocan con, con los intereses capitalistas. Eh, otra cuestión de la sanidad es que trata a las personas eh, de la misma manera, eh, como si fuésemos máquinas y no seres eh, individuales con características particulares, ¿no? sino que la medicina aplica el mismo tipo de protocolo para, para todas las personas, ¿no? sin entender que somos seres eh, como distintos con, con características diferentes. ¿no? Así un poco resumiendo. Entonces el, el concepto que tratamos de utilizar es eso de, de una sanidad colectiva, ni, ni pública ni privada, um, sino colectivo. O sea, en vez de pertenecer al Estado o pertenecer a, a las empresas privadas, pertenecer a nosotros, que también conlleva un proceso de luchar, que también conlleva un proceso de transformación, porque no va a ser nuestra si simplemente tomamos de la infraestructura existente y los conocimientos existentes, y, y, y autogestionarlo, usted solo es autogestiona la, la, la miseria que bueno, también por ejemplo la, la revolución de 36 igual se trató un poco de, de hacer eso, de, de tomarlo existente y autogestionarlo y confundir eso con, con la libertad. Y es es problemático eso. Entonces también rompemos con, con las funciones individuales de una persona que igual tiene algo de dinero o igual tiene la suerte de vivir en un sitio no tan contaminado, que puede hacer solución de, de una, una sanidad alternativa o algo así. En vez de, de conceptos individuales es reconocer que, que existimos en común, que no nuestra salud no funciona de manera individual, sino que respiramos, juntos, o sea como los bosques se puede decir forman parte de nuestros pulmones y, y la, las, las, uh, los sistemas inmunológicos también son colectivos que, que pasan de generación en generación, entonces no se puede concibir uh, realmente una, una salud individual porque nuestra salud va bien o va mal uh, en, en colectivo. Um, una cosa que me gustó mucho de la charla de las madres ayer el que ella es empezado con, con la droga y de ahí llegaron a, a todos los otros temastos de, de presión en, en la sociedad que este, la, la democracia siempre te intenta convencer a, a, a bueno, realmente aislar los, los problemas en el modo mono temático. Como separar los, los problemas, como te dicen, ah, no puedes hablar de todo a la vez, tienes que elegir tu causa, tienes que elegir tu tema y solo tratar de eso. Pero esos problemas no están separados, están todos juntos y, y entonces si empiezas a pensar en la salud, luego no, no puedes escapar la necesidad de hacer una crítica al industrialismo, a, a, al Estado, a la existencia de, de la apología, a las cárceles. No se puede hablar de una buena salud y sin, sin tocar el hecho de que vivimos en nuestra ciudad con cárceles, que eso no está bien para la salud, no, no hay nadie que realmente puede decir eso. O de, de que está, estamos en ciudades que están organizados por tra, transporte en, en, en coche, o el, el trabajo es alariado, que una grandísima parte de las enfermedades vienen del, del trabajo. Um, no, no, no se puede ignorar tampoco lo de la alimentación los ejercicios, la, la modificación genética entonces si empiezas a realmente mirar a, a la salud llegas a, a todos los efectos de, de la seguridad um, por tanto uh, eso también lo, lo analizamos con, con este concepto de, de una, una sanidad colectiva um, que, que abarca todo y bueno como volviendo a, al, al movimiento que, que se daba. Eso me, me choqueaba mucho que, por ejemplo, en bueno lo, debati, lo debatimos mucho en la asamblea de barrio, en, en el club, porque ahí en el, el club, tocando con, con la champla, um, había un hospital que iba a hacer una guerra. Y entonces todos los vecinos estábamos ahí para intentar evitar la, el cierre de, de este hospital. De hecho, es, es en este hospital uh, donde me autoraron. Um, Y, y me que bueno, que choqué mucho como los, los progres, los socialistas en el barrio, siempre defendían la, la, la sanidad pública y el estado de bienestar. Y cuando hablaste, como si se si hablarías como cara a cara con ellos, dijeron, pero todas esas cosas van mal con la sanidad pública, todas esas cosas no están bien, no están para defender. Normalmente lo evitarían, no decían que no, Pero diría, no, no, no primero tenemos que salvar la, el estado de, de bienestar y salvar la sanidad pública y después podemos empezar a, a criticar sus, sus pequeños fallos. Pero antes de la crisis, ellos nunca estaban criticando estos fallos. O sea, como tenía un, un, un concepto totalmente iluso de, de lucha. Um, pero igualmente, como muchos anarquistas, con esta postura de los más radicales, pasaron del tema, pero era un tema que les afectaron también entonces para nosotros era necesario una bueno otro básicamente un, un proyecto de, de lucha uh, por lo tanto fue necesario participar en este lucha contra el, el, el, bueno, este proyecto del capital de quitarnos aún más el a, la, a la sanidad, pero por el proyecto de tomar la sanidad para transformarlo y, y por lo tanto tomar toda la sociedad y transformarlo en vez de de intentar autogestionar la, la, la miseria existente. Y eso es muy interesante porque la solución, entre comillas, que dieron en este lucho en específico de, de este hospital, el hospital 2 de Maich, um, después de bastante enfrentamiento y, y bastante resistencia, uh, nos enviaron una solución, uh, de hecho, utilizando nuestro propio lenguaje de autogestión uh, diciendo que iban a autogestionar la, el hospital, que, que básicamente, formar un, un tipo de, de, de empresa por los médicos como siendo la, la jerarquía uh, en bueno, la parte superior de, de la jerarquía para autogestionar el hospital y eso es muy peligroso como aceptar una bueno, es realmente el resultado de de, um, de una lucha mono temática que no que no uh, abarca otras uh, otras necesidades de, de lucha entonces Y el, el hospital tal cual y lo, lo gestional de, de otro modo con este concepto de, de medicina y así apagarme la, la, la lucha rendiéndonos la, la moto de, de la autogestión dentro del capitalismo eh, Bueno, para terminar la primera parte porque la segunda parte nos gustaría hacer algo un poco más participativo así entre todos a ver si os animáis eh... Bueno, voy a resumir un poco el contenido del libro. Eh, bueno, el libro eh, tiene tres partes. Eh, la primera parte se llama Una enfermedad enferma. Eh, aquí se hace un poco un análisis de, del concepto de salud. Más o menos intentamos eh, definir qué es la salud y qué es la enfermedad y las consecuencias que la sociedad capitalista y patriarcal eh, tiene sobre la salud física y psicológica de las personas. Eh, Intentamos eh, hablar un poco sobre los roles eh, asignados en nuestra sociedad, eh, todo lo que constituye la sociedad patriarcal y sobre cómo nos afecta esto, eh, tanto a nivel físico como psicológico eh, y de cómo el sistema sanitario sigue sosteniendo eh, un sistema patriarcal. Eh, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, eh, hasta 1990, no retira la homosexualidad de su clasificación de trastornos mentales. Eh, por ejemplo, un caso que, que voy a leer brevemente es el tema de cómo la salud gestiona el tema de la transexualidad. Eh, dice, las categorías médicas tienen una influencia fundamental tanto en el, en el establecimiento de la transexualidad, como una patología a nivel social, como en el derecho a realizar un cambio de sexo, ya que son los médicos los que, mediante informes psicológicos y estudios, decidirán si se realiza o no las operaciones de cambio de sexo. Eh, se calcula que alrededor de uno de cada 100 nacimientos presenta alguna anomalía, entre comillas, ¿se dice anomalía en castellano? Una... Sí, sí en la diferenciación sexual y que aproximadamente uno de cada dos bebés tiene unos genitales etiquetados de ambiguos que convierten la asignación de sexo en problemática de hecho hay teorías que sostienen hasta cinco categorías sexuales no como las que actualmente nos imponen como eh, binarias eh, el criterio que utilizan para la asignación del género en los bebés es la viabilidad para construir genitales de apariencia natural Se asigna género masculino a los que tienen eh, el pene suficientemente grande y amputan los otros que son asignados niñas por descontado no se pueden eh, predecir los cambios físicos que sobrevindrán se dice que sobrevendrán eh, en la adolescencia ni si la persona se sentirá a gusto con el, con él eh, con el sexo asignado por el médico y eh, Bueno, el control médico justifica estas operaciones alegando la voluntad de evitar un, un sufrimiento en las personas intersexuales. Sin tener en cuenta lo que lo que esas personas quieren ser, ¿no? Un poco. Eh, bueno, también hablamos aquí de, de lo que significó la caza de brujas eh, para la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Eh, Cómo esa caza de brujas, lo que significó para nuestra autonomía, y eh, como nos desposeyeron de todos nuestros de todos los conocimientos eh, haciéndonos depender totalmente de las instituciones sanitarias perdiendo totalmente eh, el legado que, que teníamos ¿no? y, y eso no como perdiendo los recursos curativos y por ejemplo vendiéndonos también el cuento de, de la igualdad. ¿No? como ahora como hay mujeres médicos por ejemplo ahora nos dicen que existe la igualdad ¿no? y, y bueno quería leer una cosita muy corta también respecto a esto eh, bueno un poco hablando del tema de la caza de brujas lo que significó dice eh, ante esto podemos pensar que eh, esa época tan devastadora para las mujeres, quedó atrás y que ahora disponemos de unos privilegios de igualdad eh, respecto a los hombres pero esta visión es muy simplista y demasiado inocente la medicina después después de la inquisición pasó a formar parte del dominio masculino y toda la sabiduría femenina respecto a la medicina quedó eh, suterrada eh, enterrado eh, Esto se hizo para controlar a las mujeres y arrancarles todo el conocimiento sexual y el poder que sobre sus cuerpos tenían. Ahora que siglos después su memoria ha estado borrada y el patriarcado ha ganado la batalla, las mujeres vuelven a ser médicos. Pero esta vez es desde una lógica patriarcal y no desde una medicina para las mujeres. Eh, según el libro Brujas, Parteras e Enfermeras dice, ahora que ya no tienen legado ni pasado, se la reincorpora porque no suponen un peligro de cambio o de ruptura con el sistema sanitario actual. Es decir las eh, mujeres médicos actualmente perpetúan la lógica de la institución patriarcal y elitista y encima nos venden la, su inclusión dentro del mundo médico como una demostración democrática de igualdad y Bueno, también se habla un poco de cómo nos socializan en la falta de, de afectividad y en el rechazo a nuestro propio cuerpo, eh, sobre la autoridad de la bata blanca que ya hemos hablado un poco antes eh, y sobre la jerarquía que supone todo el sistema médico, eh, sobre los efectos que tiene vivir bajo eh, una sociedad autoritaria eh, para la salud física y mental y, y cómo... Y, por ejemplo, el tema de que los países avanzados o los países primer mundistas, como les llaman, son los que tienen índices de enfermedades mentales más altos ¿no? en el mundo. Eh, bueno, la segunda parte del libro se llama Hace una medicina autogestionada. Y aquí hemos recogido un poco eh, experiencias, proyectos y visiones de, de una sanidad autogestionada. Eh, personas que están llevando proyectos, eh, más bien en Barcelona, sobre eh, proyectos autogestionados de salud, eh, se habla un poco sobre la necesidad de autoformarnos y de recuperar conocimientos para poder llevar a cabo una sanidad autogestionada, también se habla sobre la cuestión del aborto y las cuestiones políticas que giran en torno a, a esta cuestión, eh, bueno actualmente el, el tema del aborto, no sé si sabéis que está como cada vez peor, ya estamos llegando a casi a la ilegalización total del aborto, por ejemplo, ahora eh, no sé si se ha aprobado ya o se quería aprobar una ley en la que ya no es posible abortar por malformación del feto eh, y paralelamente el gobierno eh, ha quitado eh, ayudas a las personas, que tienen, eh, eh, personas con dependencias, ¿no? o sea, personas que, que, que dependen de su familia, entonces ahí ya se ve un poco la hipocresía y como el tema del aborto realmente eh, es una cuestión ideológica y moral, ¿no? Y que realmente no les importa la, la vida de las personas como ellos tanto alegan, ¿no? Bueno, también se habla un poco sobre el tema del parto autogestionado, eh, también sobre experiencias de autogestión que demuestran que la autogestión no es un sueño, sino que puede ser una realidad, ¿no? Eh, Y bueno, en el apéndice, ya para terminar, hay una recopilación de textos, octavillas y cronología de experiencias de lucha que han habido, sobre todo en Barcelona, bueno, en Cataluña más bien, eh, con el tema de los recortes en sanidad. Y... Um... <coughs> bueno... Um bien, habíamos pensado tener como dos, dos conversaciones distintas um, por, con el propósito de, de ir bueno, construyendo una, una, una visión de de cómo responder a, a una privatización de, de la salud y, y construir una, una sanidad colectiva um, entonces la, la primera parte de eso sería uh, contarnos la, las experiencias uh, nuestras con la sanidad Um, sobre bueno que, que la gente explique sus experiencias concretas de curación ante alguna enfermedad condición o emergencia que hayan tenido ya sea a través de la sanidad pública o métodos alternativos uh, que fue la causa, el resultado y que ayudó y que creó consecuencias negativas um, o también se puede dar un ejemplo de algo que ha ido muy bien en, en tu salud en vez de hablar de un problema uh, y como se ha conseguido este, este, este buen estado de, de salud y um, Porque el, el objetivo de, de este, este ejercicio, esta conversación, es construir una visión colectiva de qué necesitamos y qué nos perjudica para poder resolver la uh, pregunta qué hacer. Um, entonces, um, bueno, es, podemos hacer una ronda o la gente puede levantar la, la la, levantar la mano. Sí. Um, y porque, bueno, es para enfocar la, la segunda parte, para pensar en qué hacer la necesitamos saber primero qué tenemos, como qué cuáles recursos tenemos, cuáles problemas tenemos y cuáles son los obstáculos. Habéis entendido un poco como vale. Sí. Sí, bien. Bueno, ah Anna os ha alguna de las cosas que habéis apuntado, sobre todo el entenderlas como una forma de control y Creo que además muy vinculado con el capitalismo, de hecho las salud no empieza a monopolizar desde el estamento médico desde hasta, hasta, la, hasta la instalación del capitalismo, sobre todo a través de la receta médica ¿no? también, claro. como a través de la receta claro. es un símbolo no, de... No, bueno, pues charlóme de Forbes y que me ha gustado mucho el análisis que han hecho como la medicina como forma de control y la vinculación con el capitalismo, porque no es hasta que es la instalación del capitalismo, que la salud no pasa que monopolizada por el estamento médico, hasta ese momento era algo mucho más popular, sobre todo a través de la instalación de la receta médica, como a través de la receta médica, que es como se va instaurando también el control de las sustancias, de las drogas, que había sido algo muy popular. Tiro hacia mi campo, porque sabéis que yo trabajo con el tema de drogas, entonces tiro hacia ahí. Um, respecto a las experiencias um, un par de cositas me apetecía comentar yo vengo eso yo trabajo con, con consumidores en activo de droga inyectada entonces tenemos mucho contacto con toda la entidad médica y como al final sí que te das cuenta que nada, que toda la medicina es muy inaccesible para las personas que al final no están normalizadas no son de clase media blanca que accede allí no solo porque, la, porque en sí los tratamientos no están adecuados a la, a la gente que ya está excluida socialmente, sino además porque el trato médico es, es bastante cuestionable. Como ejemplo, uh, yo vengo de Vancouver. En Vancouver se creó un hospital de tratamiento solo para personas sin techo, consumidoras en activo. Entonces lo que se hizo es que el tratamiento se adaptaba mucho más a sus necesidades que la, que la mayoría de hospitales. ¿no? Los resultados desde esa... No lo llamaría experiencia autónoma porque es una ONG quien lo está llevando, o sea, que en realidad no es una experiencia que venga vengan los movimientos autónomos, pero sí que es una experiencia que parte de la necesidad de, de las personas a las que a las que se atiende no tanto desde la medicina desde arriba, sí que por ejemplo las diferencias desde el definir la la ese tratamiento de las personas cambia del 10% al 90% de éxito en el tratamiento. O sea, nosotros nos encontrábamos que la mayoría de personas consumidoras de drogas que tiene acceso a tratamiento médico, o sea, que va al hospital y luego necesita un tratamiento médico de recuperación, pues como el solo pasa, acaba en el tratamiento un 10% de la gente. Con este hospital, en el que por ejemplo los consumidores en activo pueden seguir consumiendo si lo necesitan, Uh, se les deja salir de la habitación, etcétera, etcétera, el 90% acaba el tratamiento, ¿no? Entonces, como sí que es verdad que creando una medicina desde la óptica de las necesidades más individualizadas y desde la óptica de desde abajo, sí se consiguen resultados bastante más fuertes, ¿no? Solo que era un poco la pregunta que estás haciendo, ¿no? Y no sé si me estoy adelantando... Pero sí que quería hacer también una crítica a cómo los movimientos autónomos no nos hemos preocupado de, de la salud en, en general. No solo eso, sino es que además somos totalmente inaccesibles a las personas que no son sanas. Es decir, si nos miramos aquí, vemos que en realidad todos somos bastante... Estamos en, una, en un espectro de jóvenes, blanquitos y totalmente sanos, ¿no? A todos los niveles. y la la poca, la poca eficacia que tenemos y la falta de recursos cuando realmente nos estamos enfrentando a problemas graves, tanto de salud como psiquiátricos. Estamos cansados de ver a colegas nuestros que se les gira la pelota y la única institución que está ahí para ayudarlos es la familia. Porque al final, ¿nosotros qué hacemos? Nos limpiamos las manos y para abajo. En ¿Sí? temas de tratamiento, en temas de drogas, lo mismo. O sea, no tenemos centros de desintoxicación o de... No desintoxicación, de tratamiento, sabiendo que es un problema que nos estamos comiendo cada día con un montón de gente, ¿no? entonces también ver como nosotros al final somos bastante excluyentes con todas las personitas que no encajan dentro de, de esto y se me olvidan cosas pero, ah bueno, y esa es la necesidad, yo creo que al final un equilibrio entre las dos luchas, ¿no? una es crear nuestros propios sistemas de atención y tratamiento colectivos y la otra es humanizar mucho más el sistema de salud porque al final nosotros no estamos llegando a toda la sociedad y menos a los más excluidos entonces también tenemos que garantizar que esta gente va a tener acceso a otra forma de medicina entonces tanto la, yo creo que en temas sanitarios de momento, así como están las circunstancias actuales no podemos estar renunciando al sistema de salud universal y una lucha interna de hacerlo mucho más humano y de hacerlo mucho más uh, igualitario, quitándole cada vez más ese poder de definición totalmente masculinizado a la medicina, totalmente jerárquico y burgués, pero a la vez creando nuestros propios sistemas de salud accesibles para nosotros. Sin olvidar que los otros, que nuestro sistema de momento no es accesible para la para mucha gente, especialmente los excluidos. Entonces, un poco Y respecto a esto quería comentar una cosa pequeña. Eh, me sí. parece súper interesante lo que dices sobre los movimientos sociales de hecho, por ejemplo, en, en Barcelona, en, en un centro social ocupado, empezó un proyecto autogestionado de, de medicinas eh, alternativas, ¿no? medicinas más naturales. Estas personas eh, ofrecen como servicios así de medicina natural, creo que son 5 euros eh, por, por cada sesión o un trueque. Y estas personas ofrecían asistencia gratuita a personas que habían sufrido eh, represión. Pues, bueno... Nadie absolutamente, nadie ha acudido a, a, a este centro, ¿no? para, para este caso en concreto y ahí se demuestra un poco cómo es un tema que nadie lo vio el rollo arquista. Sí, claro, nadie que haya sufrido eh, eh, alguna alguna cuestión represiva, eh nadie acudió nadie nunca, ¿no? Y y bueno, como es un tema que realmente no no se tiene en cuenta, ¿no? Uh, está bien lo no, que habéis hecho pero no, por por vuestro cine todavía no me he leído el libro Aquí mezclamos y es una que he visto en muchos foros voy hacer, No voy a hacer de abogado del diablo, hacer el diablo, voy a ser el, el diablo Yo me gano la de chamán uh, siete horas diarias e eh, intentando reparar la función de obrero para, eh, por el bien de la sociedad Ah... Uh, el estado de bienestar. El estado de bienestar fue un producto de las guindas de la mundial básicamente por que había habido un ato revolucionario, si había una supuesta, aunque como supiéramos que había una supuesta, eh, había habido una supuesta revolución había habido varios intentos, y esto es cierto, se sí, montó el estado de bienestar para contrarrestar aspiraciones revolucionarias. El capitalismo no ha cambiado nunca. Ha sido el mismo, lo que pasa es que va ampliando su abasto eh, hasta que haya llegado a cubrir todo el globo, lo cual es muy grave para la supervivencia de esta especie como tal. Especie que desde que tenemos constancia que tiene capacidad de pensamiento simbólico, o sea, de que tiene capacidad de eh, preguntarse sobre mañana, a diferencia de otras eh, especies uh, sobre la Tierra, ha uh, tenido un cierto temor o angustia sobre ese mañana y ha descubierto que lo único realmente cierto en esta vida, y esto uh, hay una gran tradición de pensadores y la gente en hoy que es, lo único que es cierto es que te vas a morir, y eso a la gente con lo que se ve, reaterra. Ya he venido, pero no en eh, no eh, bacon. eh hay eh, hay calaveras de, del siglo 15 antes de Cristo con trepanaciones, probablemente rituales, pero relacionadas con este miedo a morirse que al parecer tienen la especie humana. Es decir, esto no viene del siglo 15. Eh, todo esto realmente son eh, rituales de alguna manera y eh, se originan eh, como rituales mágicos los chamanes. Todo esto es el miedo a la muerte. Es decir, no, los problemas que vamos a con la salud es, primero, ¿qué es la salud? ¿Y qué entendemos que la salud es una eh, ansia de inmortalidad? Ya somos demasiados como no? para que encima en este mundo nos muera la Entonces, por ejemplo, se va a ser completamente intolerable. Uh, tipos de saludes estoy saltando muchas el pero ya he escrito mucho la verdad. Uh, Vamos a ver, aquí la supervivencia de las personas de las personas individuales, quitando que, por ejemplo, la caza de brujas fue contra un concepto, uh, contra unos residuos de matriarcado, por decirlo de alguna manera, que había que tampoco tenían demasiado que ver con el concepto de salud o de enfermedad que había en esa época. No seas que seguíamos a ver de hierbas y tener alguna cualidad, eh, curativas, que de hecho en otras épocas eso había sido un saber o eh, independiente del género o masculino, depende de la época. Los druidas, por ejemplo, eran varones eh, en general, pero no no tiene que aludirlas que siguieron por Otras cosas no exclusivamente por ser los depositarios de la salud. Y Lich habla de estas cosas. Uh, la receta. En el siglo 15 ya había ordenanza siglo XV, antes del capitalismo. Uh, en, yo creo que hay que estirar muchísimo la cuerda para decir que en el siglo 15 había capitalismo. O ahí estaban las raíces, como la mayoría de la las pone en el siglo 17. Eh, ya había ordenanzas en relación con eh, la rocción médica y las recetas. Hay eh, que no conoce el icono aquel de los médicos o tuberosinos, pues, perdón. Había un romano del siglo 3 eh, de los galinos aquellos con especie como de picos y unos antifaces estas cosas. La peste siglo 13-14. Es decir, hay que en cuanto a posibilidades, eh, en eso yo creo que os doy la razón, eh, pero es un problema global. Quiero decir, enfocar, eh, ya digo, primero hay que decirse que es la salud, que entendemos por salud. Eh, por las razones que sean, eh, somos muy cómodos, yo no sé si todo el mundo es lo más cómodo que puede, eh, pero bueno, no, yo veo en el trabajo, la gente tiene una tolerancia eh uh, muy pequeña hacia la incomodidad y hacia el dolor. Uh, al final, bueno, yo creo la razón, al la alternativa si tienes una enditis, ves una alternativa, autooperas o, te operas, o no te operas. Las posibilidades de que uh, las superes sin operar son pequeñas, pero no nulas. Y de hecho, bueno, eso también del lado como del paciente, será veces no les damos la opción Yo no os procuro explicarles todas las opciones que tienen terapéuticas. No entro porque no tengo tiempo en explicarles los condicionantes uh, psicosociales de sus males. los o sea, hay, pero eso lo tenemos en cuenta. Habéis dicho una cosa está muy bien. Uh, vivimos en un planeta envenenado y envenenado por mucho tiempo probablemente. Creo que era Sí que Francis Bacon era una de las figuras que, que, que fundó eso de mucha importancia y tampoco no puede servir a base de, de restos arqueológicos que estaba pensando una cultura que ya no existe de hace 3.000 años ¿Por qué hicieron sus ritos? Si fue por un miedo, si fue por una evidencia? Eso es. Bueno, es un poco lo, lo, bueno, lo que hacen como los expertos de siempre, pero es imponer su cosmovisión actual a una sociedad que desconocían totalmente. Yo no, yo no creo que podamos utilizar eso para, para decir mucho. Pero uh, en cuanto a la medicina occidental y institucionalizado, eso sí que se puede tratar. hasta No, no, no, no se puede hablar de un comienzo absoluto pero la institucionalidad de, de, de este ese sistema sigue avanzando en la época de, de Francis Bacon. En cuando las brujas, uh, tengo que equivocar bastante que, que en, junto con el mismo movimiento político que estaba uh, reprimiendo personas y castigándolos uh, como brujas, estaba también prohibiendo el práctica de la medicina sin una sin una licencia del estado. Eso es muy real y a partir de ese momento las únicas comadronas y enfermeras permitidas uh, tenían que tener licencia y los demás al hoguero o a la cárcel. Entonces están totalmente vinculados y lo siento pero pero eso sí está muy vinculado. Luego a los comienzos del cartelismo, eso depende mucho de de cuáles teorías tienes del cartelismo pero básicamente todo el corriente de la teoría de, de sistemas mundiales, uh, de Braudel a, a Reedy, uh, no estaría nada de acuerdo con, con esto que el capitalismo empezó en el siglo 17 que hay hay muy distintas y entonces yo no creo que ayude mucho al debate decir que, como de esta manera, que como un, un, un saber cierto que todo el mundo sabe y todos están de acuerdo que empezó en esta, esta fecha. entonces si tienes un análisis distinto del capitalismo, me interesaría mucho debatirlo, pero decirlo simplemente así, de no, eso está equivocado, todos saben todos están de acuerdo que han en tal fecha, no ayuda mucho a debate ni a una conversación. La mayoría de las personas siguen preguntando que se no sé si es un que se tiene ha hecho una encuesta de, de personas que se han No es Sí. No, yo No, la sé verdad si me estaba un poco peliando, pero que eh, el empire no sé. Yo no sé yo no me he leído libros, pero me interesa mucho el tema, no sé si habéis investigado o saber un poco. Eh, las cuestiones de salud en sociedades podríamos decir sin estado en indígenas a ver como se trata allí la salud que problemáticas hay por también en la experiencia revolucionaria de del 36 a ver como la salud como se, se gestionó serían estas preguntas y después vale, una, una interrogante que es, que es un tema de salud, un tema, él lo un poco, de que el miedo a la muerte es, es humano. Y, y ahora mismo hay muchas enfermedades, tipo cánceres, tipo múshaks, que son dependientes de toda una estructura. Casi podríamos decir no industrial que ver, tienes el paciente que dice, no, pues yo me muero. Antes de tratar, ¿eh? Son cuestiones que hay que plantearse y también la gente mayor viene de, de de un mundo donde la salud donde la muerte era mucha gente nuestro a acuerdo muchos, muchos se morían de tuberculosis enfermedades curables ahora pero antes es que se moría mucha gente y por, por enfermedad que ahora para nosotros son tonterías. y esta gente, eh, digamos desmontarle todo el sistema que ahora para ellos un hospital para ellos es como el, nosotros qué sé yo, como rock and roll es, <risa> que son es un debate que es para tener con, con toda la sociedad no solo en el gueto porque yo a veces hablando con la familia es eh, un bueno. pez porque de esto, que, que, bueno, lo otro lo puedes pero esto... Y nada, un poco esto, lo que quería comentar. Bueno, yo voy a intervenir muy poco. Eh, si no, luego... ¿Puede? Sí, eh, entonces... Bueno, pues, ¿eh? Tampoco hace falta que respondamos. Sí, o sea, si alguien quiere responder, o sea, no tenemos por qué responder nosotros, cualquiera que quiera responder a eso... O sea, como un poco decir también que nosotros no somos, que se me ha decirlo antes, o sea, nosotros no somos expertos tampoco en nada, este libro yo creo que lo podía haber escrito cualquier persona que hubiese estado, que esté interesada en este tema, eh, y no, el objetivo del libro tampoco era un imbécil. es muy interesante lo que dices, por ejemplo, de, del tema de cómo se vivió en la guerra civil y en sociedades indígenas, pero claro, cuáles sociedades indígenas hay. O sea, podría resumir un poco alguna que Conversado. sociedad que puedo conocer sé, alguna de este indígena que puedo conocer pero pero no sé si es el pasado también de, de las conversaciones preparadas eso como que el libro en sí era un tipo una, una, una intervención estratégica la idea era como una, una conversación enfocada así pero si vosotros preferís debatir o cuestionar curso, lo que sea, genial no, no, 재미있 hurting la eh uh, veo que la académica, digamos, lo ven así con esta parcial de adaptarse, nunca miran quién es el que causa verdaderamente el trastorno, es decir, unas condiciones genera uh, de competición, de, de, de vivir con de vivir constantemente bajo presión que al fin y al cabo nosotros, la, la especie humana no está hecha para vivir de esa manera, ¿no? Y esto um, el, a la hora de tratar siempre la solución puede ser aprende a manejarte uh, o si no puedes ya dejar manejarte toma más medicamentos y esto uh, lleva a un segundo nivel ¿no? en, en situación también se habla mucho pero tampoco se habla de, de quién es el causante ¿no? pero es el, el embodied mind que no sé cómo se como se dice mente corporal digamos que uh, como muchas veces tener un Uh, ansiedad, depresión y otros trastornos se acaba somatitando y acabas, ten, uh, acabas teniendo uh, enfermedades digamos que la, que se tratan desde la medicina y que a lo mejor buscar la causa subyacente a, a todo ello que es más psicológica, uh, a lo mejor tendría una mejor ayuda. Uh, todo ello digo... Uh, Claro está, que el mejor tratamiento para todo esto es, es uh, superar, destruir el sistema. Y, y bueno, un poco lo que hay hacer un poco, estas aportaciones de... Jo volia contestar en Antoni, en segona banda que se'n va i se pregunta una mica, perquè abans de... Uh, lo que ets parlaves de les societats indígenes, no se pot ser les societats indígenes en general, perquè evidentment estan ficant molt dins d'un món que és totalment complex i molt, molt divers, però sí que el concepte de salut té molta a veure amb la cosmovisió global que tu tens. No? Tenguem en compte que moltes d'aquestes societats no creuen que la vida terrenal siguis l'única vida possible. Per tant, se posa a mort és algo molt més relativa. I per tant, aquesta, aquesta voluntat de viure per sempre, aquesta voluntat de conservació, no està tan avalada. Això per una banda. Per tant, se coneixen societats indígenes on la major simplement se'n va cap al bosc que moriran al bos tota sola. Per què? Perquè no vol ser una càrrega estan seran, per exemple, de societats caçadores de col·lectores que evidentment cada vegada són menys i estan menys... Vull dir que, no, que és difícil actualment trobar-les, no? Però sí es ha relacionat amb això. Per tant, és que aquesta necessitat de viure per sempre no és i el concepte de salut se relativitza molt i aquesta tendència a la medicalització tampoc existeix. No? Per altra banda, també ha societats on la introducció de, de la prevenció en salut, també, vull dir, les drogues, per exemple, que aquí són medicaments completament controlats, completament inaccessibles, són un servei popular i s'utilitzen contínuament no? i formen part de la de vida quotidiana. De hi ha, una, hi ha un, una generalització molt més àmplia de lo que de salut. No està monopolitzada per un estament mèdic com es passa a nosaltres, no? Però evidentment és molt difícil serà de les societats indígenes perquè no té... I a més, el paral·lelisme, jo crec que tampoc no és gaire útil, no? Crec que, que en certa manera, nosaltres tenim els problemes d'afrontar que, que estan molt relacionats amb les causes estructurals de desigualtat i que és des d'aquí que nosaltres necessitem crear un, un, un, exacte, un altre sistema de salut vull dir, basar-nos en societats on no tenen aquest, aquestes causes estructurals se'n porta gaire sinó a dir no? o que sigui, ens pot servir una mica de veure que toca aquesta privatització aquesta monopolització del concepte de salut però no ens és aplicable però no ho diuen bueno, dale, dale. no, jo quería... Dos no, apuntes que esta era experiencia, ¿no? Esto salió... Ah, pues, vale. Bien, bien, bueno, bien. Retomando. Bueno, mis padres no, pero familia de médicos. O sea, yo tengo seis tíos y tres son médicos. Y yo creo que, o sea, mi familia siempre ha discutido mucho y sé... Y yo creo que también, pena que no hay aquí, que siempre sí, si hay un en la sala y, y siempre hay uno que no, ¿no? Pero, ¿Hay uno? Está mal, claro, yo, claro, está Pero estamos hablando de esta, claro, medicina de instituto, o sea, de escuela y yo creo que sí, siempre se tiene esta visión de la medicina, como lo que dicen los estamentos y lo que te pasa en la universidad cuando te dan el título de médico y yo creo que muchos médicos después de ejercer medicina tienen otra visión y yo creo que también o sea, es muy interesante, o sea, yo, mi pareja también en médico, o sea, cosas así. <risa> Me y, y yo creo que una cosa muy de ocasión, ¿no? O sea, yo he hablado con médicos, en con estas conversaciones, que de hecho hasta tecnicismo ahora lo sé por repetición, y se encuentran muchas veces con que sí hay médicos que intentan y, y que le dicen, oye, tienes que cambiar tu estilo de vida, que por ejemplo en en el mundo pediátrico hay una obesidad brutal y es en España, sobre todo, ¿no ahora? Y, y lo primero que dicen los médicos, bueno, no todos, claramente, sino los que han tenido contacto conmigo, los que son amigos míos que también tienen esta visión muy parecida a la mía, por suerte, y podemos hablar de esto, y, y de parte de la familia no hay una intención de cambiar el estilo de vida. Entonces, es muy complicado hablar de la medicina si no se cambia un estilo de vida muy concreto y por parte de la gente no hay intención. Entonces, sí, tenemos que cambiar decimos esta estructura, yo creo, de, de, de la medicina como, como parche a una enfermedad que está creada por otras cosas, pero es que la gente busca el parche y no busca lo otro. Entonces, no es un problema tanto el sistema médico, sino como nos han educado a ver la medicina como, aparte como sociedad, como individuos. ¿no? Yo creo que hasta nosotros los que estamos aquí, la mayoría es como coño, tengo rosaca, me voy a tomar un ibuprofeno y no es el tío, no, no, no debas hasta estar inconsciente, yo, yo primero ¿no? o sea, se me da culpa pero eso por una parte y por otra parte como experiencia o sea, yo tuve una parálisis facial que después supe o sea, yo creo que fue por un estrés nervioso me peleé con mi padre, estuve dos años sin hablarle cosas así, y derivaron una parálisis facial y acudí a la medicina occidental, ¿no? a médico, a mi tío, y, y me, claro, no se sabe, o sea, la, no tiene ni idea, no, tiene una corriente de aire que te dio, y, y todos decían eso, da paté, ¿no? Y, después, que, y yo, claro, con la cara así, que con un parche en el ojo, y, y de repente, después me dieron ¿no? un cálculo de vaca, que lo tienes que calentar y te lo tienes que frotar por la cara, yo con un cálculo de vaca ahí, que, una piedra así, ¿no? Que... Y yo estuve un mes así hasta que acudí a acupuntura. Y yo me acuerdo, o sea, como experiencia, ha sido maravilloso. O sea, me llegó un chino, yo estaba en Chile en esa época, y la primera sesión de acupuntura, que ni siquiera me tocó la cara, me metió aguja, me tuvo ahí tumbado una camilla 15 minutos, y cuando salí sentía la cara, no la podía mover, pero tenía, en tres sesiones, moví la cara, o sea. Y yo que he impactado. Y ahora, yo entiendo también que en cirugía, o sea, es muy triste cómo se ha aprendido sobre el cuerpo humano, pero tampoco, si está ese conocimiento, podemos decir, coño, esto se, se, se supo así, es malo. O sea, ya que lo tenemos, y se sabe y ha ido sobre ello, pues hay que utilizarlo igual, yo creo, ¿no? Y o sea, yo si tengo una enfermedad, o que, se tiene, que necesita cirugía, o pues la buscaría, ¿no? Pero creo que no una cosa sobre decir este el sistema o esta cultura tiene una mejor conocimiento sobre medicina esto sobre or sino que generalmente tenemos que ir sabiendo que ningún campo médico va a tener todas las respuestas ¿no? y, y claramente hay que acudir a la, la prevención en la base y la educación eso está claro o sea con cual, cualquier no, la mayoría de los médicos con un poco de visión y que no sean médicos porque yo qué sé por, por la pasta sino que por sanar gente que, tienen realmente esta, que realmente han hecho el juramento y se lo han creído, yo creo que la mayoría sí que tiene esta cosa que coinciden en el punto, al menos cuando yo lo he podido hablar, de que la prevención y la educación son la base, o sea, el 90% ya es verdad, o sea, los médicos yo creo que también están de acuerdo con eso, 90% de las enfermedades se curarían con otro sistema de vida, y, y si fuéramos poco más conscientes de los factores ambientales, y sociales, y psicológicos que tenemos en nuestra sociedad, y bueno, podría... He dicho todo lo que quería decir. Creo que hoy es la otra mano que hay entre ellos. ¿Y alguien la otra mano que hay entre ellos? Sí. ¿Y alguien más eh, se ve sobre experiencias vitales por relación a la sanidad y cómo me relaciono con, con mi cuerpo y, y el tratamiento de apias. Eh, yo tuve una experiencia con una... Eh cuando era joven que, bueno, me tenían que curar una muela, ¿no?, y me a curar una muela al, al, al esto con la sanidad pública, ¿no?, y, y luego me dieron, o sea, me dieron como una medicina tampoco sabían, o sea, lo típico, ¿no?, que te daban la medicina y que, si esto ya... grave el tema. Y, y nada, eso fue una, una de las la, la, la diferencias contra que tuve, que en este caso fue negativo, pero he tenido otras positivas, que ha sido, por ejemplo, una vez que me rompí el brazo, pues instant instantáneamente podía ir a un lugar, ¿no? Que me, eh, había, por suerte, tenía una amiga que era cubana, que sin necesidad de operarme me colocó el brazo, sin anestesia ni nada, me hizo clac, clac, clac y me lo colocó, y me puso un yeso y, y me, me arregló, ¿no? Eh... Y luego, eh, otra de experiencias que tuve, pero esto ya no solo es la sanidad pública, sino en relación a... a bueno, él tenía problema de pequeño que era que, bueno, mi, mi hermana también, supongo que era por familiar, que es que nos veamos en la cama pues hasta los 12 años, ¿no? O sea, teníamos por la noche cuando dormíamos, no sé por qué, no, nunca hemos llegado a saber por qué, pero... Eh, no, no conteníamos, entonces no me damos de la cama, ¿no? Y eso era un problema, porque no te podías ir a dormir a casa de los amigos, y te ibas, pues no sé, luego tienes que dar explicación, y luego tienes que Entonces, claro, mis padres estaban locos de... que no sabían cómo... cómo o sea, de dónde sabían y, ni cómo tratar el tema. Entonces, fuimos viendo a, a varios tipos de, de terapeutas y tal, ¿no? Y, y aquí hay que hablar del tema, ¿no? Porque a de los que estuvimos era... estudiándolo, me daba cuenta lo que era, era un psicólogo eh, conductista, ¿no? Entonces, el, lo que aplicaba él, o sea, una de las locuras que era, que a mi normal no la no, no aplico, pero que era el problema, problema de y cada vez que, que se mojaba el apuntillo me daba una descarga léctrica, ¿no? O sea, eso era lo que, eso era lo que proponía el médico para, para solucionar mi problema de, de tal, ¿no? El médico, el psicólogo, O sea, el, sí, el de, de o sentimiento, despertábamos un pitido y, y, después, y, no lo, y lo, que, lo siguiente que propusiera era por una pequeña descarga, ¿no? eh para no picotearme está a parme poder, es a nivel libre, a nivel libre, pero bajándole de ese entonces eh claro, mi padre va a dejarme a este día. Y vamos a hacer una cosa que va a que es un poco un tema energético y tal que pues no la maguco, pero la concepción que consecuentemente simplemente vamos una relación una etapa un poco de psicológica eh, con respecto a eso y el de control del cuerpo. ¿no? simplemente era, tocar el, el, bueno, era un periodo de en ese momento y pensar sobre de positivo sobre lo que querías hacer. ¿no? Y eso me funcionó, curiosamente eso me funcionó lo hice durante dos semanas antes de irme a dormir, hacia hacia ese que funcionó y fue una cosa que me, que me, me causó bastante bastante impacto cuando dicho me todo después cuando yo hice mayor regresando sobre el tema siempre tenido bastante respeto a lo que pues, socialmente se llama ma la magucería, o, o eh, la, la, la, los tipos de terapia que no son mainstream, pero que muchas veces suelen solucionar cosas y tal. Eh, esta ha sido básicamente un poco mi experiencia con, con la sanidad. Y, y un poco, eh, retomando un poco el tema de que quería decir una cosa, es que eh, para mí la, la mayoría de enfermedades que, que es lo que ha dicho él, eh, que de alguna manera es, eh, eh, provienen de, de la sociedad actual y se somatizan para mí el, el principal problema de la sociedad actual es el estrés es la sobreexposición al estrés que tenemos ¿no? antiguamente pues si te encontrabas un león te asustabas y te ibas pero es que ahora mismo con los coches que hay por la calle te, te encuentras leones continuamente o sea que, que estás continuamente sometido a una, a una situación de estrés y eso soma, el cuerpo lo somatiza entonces no es solo, o sea, no es solo el trabajo que, que obviamente es el, el tema central sino es todo el desarrollo urbano la psicología humana que no está creada para, para, para estar pues continuamente sometido a estrés o a concentración o a tal, ¿no? Entonces, pues, creo el, el, problema, el problema central es, es la sobreexposición al estrés que el, uso, el cuerpo lo somatiza. Ya sí. o sea, yo en, en los últimos años, por pues, la que me he que enfrentar, he muchas relaciones con el, el estallito de él, ¿no? Bueno, ah, Y el, el contacto con ese estamento médico a mí justamente lo que me ha hecho es defender justamente de la sanidad pública. Porque me he encontrado, me he, me he enfrentado con el dolor, con el dolor de mucha gente, y he, y, y he deducido que sin sin esa, sin esa sanidad pública difícilmente uh, podía podía dar solución a esas, a esas cosas, no, no por medios al serránicos. ¿no? Porque me he encontrado con gente realmente jodida, con dolores realmente... Uh, y que um, no había, diríamos, uh, salida, diríamos, desde, desde un punto de vista alternativo, ¿no? um, es, uh, yo justamente uh, uh, cuando me he salido, digamos, de la sanidad pública oficialista y he buscado o sea, canales alternativos, ha sido realmente cuando yo personalmente tenía problemas. ¿no? Uh, uh, bueno, yo cuando yo cuando el primer Pues no, decidí tenerlo en plan natural a tu pelo, ¿no? o sea, como hay en casa, parto en casa, la leche, todo, bulla y tal, ¿no? Y cuando llegó a la hora del parto, el partero, eh, eh, el niño pues no vino ¿eh? y, y, y allí vi la reacción que tuvo aquel eh, individuo eh, y tuvimos que salir corriendo ya con media cabeza fuera a, a, a los cojones, ¿no? y bueno, esto para mí fue muy traumático porque me, me, me dio cuenta de que hay mucha gente que vive del cuento pero también hay gente vive del cuento de la sanidad alternativa y evidentemente el, mi segundo hijo ya no ya no, ya, no, ya, no, ya no ya no tomé esta vía yo fui directamente la sanidad pública y bueno me, me, me yo todos los todos, digamos, todo, todo el contacto que yo he tenido con la sanidad pública y he tenido mucho contacto con la sanidad pública para mí ha sido excelente sobre todo por parte de los profesionales. Si consideramos que los profesionales son los, los que son los médicos, las enfermeras, etcétera, son fabulosos, ¿no? Yo es que es una cosa impresionante, ¿no? otra cosa es que diríamos lo que es el si que miramos más para arriba, miramos lo de lo que es el, el sistema de, de, de, de cómo es cómo está tal para sanitario, que eso que yo eso ya muy, muy complicado, ¿no? Porque dar respuesta a, digamos a los problemas de salud que realmente hay en el mundo es muy complicado y buscar una, una alternativa a eso es realmente complicado sobre todo porque nosotros tenemos la sanidad de la sociedad que tenemos si tuviéramos otra sociedad tendríamos otro tipo de sanidad para cambiar este tipo de sanidad hay que cambiar la sociedad entera y eso no se puede hacer ni la 8 al día eso tiene que hacer progresivamente eso es complicadísimo de todos los aspectos que nosotros nos enfrentamos digamos, de buscar alternativas la sanidad yo creo personalmente que es el más jodido de todos buscar una alternativa real, una alternativa existente, ¿no? podemos buscar alternativas a la sanidad a, a, a la educación ¿no? sabemos las, la educación estatal tal, los profesores prácticamente yo considero que todos son excelentes los profesores de, la, de, los, de los colegios de las escuelas, ¿no? y las crisis y de estas cosas es el sistema de cómo está organizado ¿no? los profesionales excelentes Buscar alternativas a, a la escuela, pues mira, podemos ir buscando parches creando escuelas alternativas descentralizadas, que no podemos crear un hospital alternativo porque nuestra tecnología es que, que nosotros dependemos de las multinacionales para todo, ¿no? Es un tema realmente complicado y yo considero que uh, podemos buscar alternativas en segun qué cosas, por ejemplo, en la salud mental, ahí sí que hay muchas cosas de eso. Pero por ejemplo las la enfermedades como pueden ser cáncer, como pueden ser SIDA, es que son, son frutos de la sociedad que hemos creado. ¿eh? Eso es realmente complicado. A mí alternativas al margen de, de nuestra voluntad de la salud. Sí. Uh, bueno, primeramente me gustaría re reivindicar una idea que ha comentado, pero que yo la veo fundamental, es para tratar este tema bueno y tantos otros, y es que no, no se puede disociar eh, una crítica a la, a la sanidad de, de una crítica a todo, a todo, a todo el conjunto social que, que, que, que, que, que lo une, es decir, y aquí un poco eh, quería hacer un paralelismo con el tema de, de, de lo alternativo, es decir, lo alternativo es lo no público, lo no estatal, pero pero no se puede salir de, de, del mismo sistema, es lo que ha hecho, no puedo no construyamos un hospital eh, con remedios alternativos o hospitales, seguir gastando dentro de de un de un sistema, porque necesita algo que también se ha comentado un poco es el tema de, de toda la industria, toda la industria farmacéutica que está estrechamente ligado a la a la sanidad, de hecho Cuando ves preguntas por salud a la gente, estoy seguro que lo primero que piensas es en medicamentos. En medicamentos, en, en, en batas, en infraestructuras tecnológicas. En si la industria farmacéutica y las infraestructuras tecnológicas, hoy en día no comprendemos esa salud, por, por por eso es un tema tan delicado, porque son cosas que nosotros no conocemos o no somos capaces de gestionar porque alguien de aquí sabe hacer medicamentos... A la, a, la, a, la, a la fira del libre no sé, muchas cosas ¿no? es decir necesitamos unos medios de producción de, de, de estas cosas para poder gestionarlas y para poder tener medios de producción primero obviamente hay que eh, tener la organización social entre, entre nosotros por tanto el tema está estrechamente ligado a la revolución social eh, con, con, conjunta y para tratar es para tratar este tema con con la población, creo que lo mejor es concienciarla de que todo está tan, tan atado que no podremos ser libres ni en la, ni en la sanidad ni en la educación y es a partir de una revolución integral que, que, que lo agrupe todo porque el problema está de base y no hay problemas disociados sino, como, como se ha comentado, el capitalismo nos afecta en, en todos los ámbitos de nuestra vida en la sanidad no iba, no iba a ser menos. Uh, y el proponer una alternativa in, inmediata no, yo no lo veo, no lo veo factible entre dentro dentro del mismo sistema porque no se puede salir de él es decir no te puedes ir a, te puedes, no te puedes ir a vivir a la montaña y vivir, vivir bien de, de, de tus cosechas y tal lo que puedas pero eso para mí es una postura muy individualista y, y egoísta y nos ha contado antes la sanidad como todo es colectivo y para, para poder tener una sanidad justa digamos bueno, aparte de, de muchos trabajos científicos que se tendrían que realizar porque obviamente serían en otras condiciones objetivas y subjetivas uh, tenemos que partir de de, de de esa base de que tiene que ser integral en, en, en todos los ámbitos y y, y, tam, y también cambiar la perspectiva referente al tema de la industria farmacéutica y lo tecnológico volver a eso es algo muy importante porque hay cosas que nosotros la mayoría de gente no sabe lo que ha comentado la autoformación, la autoformación de las propias enfermedades, lo que las crea, conocer todo eso es necesario para saber lo que necesitamos para curarlo o para poder contrarrestarlo. Y ahí se requiere, pues, pues muchas horas de dedicación tanto eh, científica como como, como... como técnica. Y claro, es, es un tema que... tal vez no, no, no sea más a largo plazo que, que a corto, pero se tiene que empezar a... Plan, a a plantear, y por eso me ha gustado mucho que, que se hablase de esto, pero bueno, un poco de decidir en eso, ¿no? El tema de, de, de la industria farmacéutica y de, de del sometimiento del sometimiento a, a ella como medicina, porque muchas cosas no las podríamos solucionar sin ella, estoy seguro que no la mayoría de enfermedades, o de hacerse un brazo o lo que sea, no... no con un conocimiento propio, ahora mismo no podríamos resolverlo. Tenemos la necesidad de acudir a un centro para resolver nuestras propias enfermedades que las causa el mismo sistema, pero bueno. Enhorabuena uh, por tal y bueno, hacer hincapié en únicamente en lo, el tema de, de lo alternativo y la, y, la, y la necesidad de autoformarnos para... Hola, hay siete números de palabra, son las siete y, y todavía queda, queda la última presentación del libro. Entonces, ¿qué parecería si apuntamos el, para que quiera hablar y después tratamos la actividad? Vale, bueno, pues eh, no sé si más que pedirte una palabra. Pues yo quería comentar una que se... bueno, vez. Espera, había unos turnos antes. No, perdona. Estamos sentados. No, vale, no, Vale, bueno, pues iba, ¿eh? una salud alternativa que no es imposible yo creo personal o para ser esto pero bueno, ahora solo me apunto luego se puede seguir la parte de esto ¿no? yo, yo creo que es mejor uh, apuntarlo a una mejor calidad de vida respecto a muchas cosas ¿no? que esta sociedad está estudiando como, como madre o persona, persona que tenga problemas o niños, incluso, que problema de trastorno, es posible pues, el TNH, o lo que viene atrás. Es un problema que de, se conecta directamente con la colegio, ¿no? con, la, con la educación. Que, que es, para mí, podría encontrarse una, una mejoría de la calidad de vida que estamos teniendo, pero es momento no una calidad de vida. Y esto eh, se puede hacer con profesionales que empiezan a pensar en una manera diversa, que el gente que no nos trate como animales cuando vamos a los lugares, Bueno, de la punto no quiero más de, de Bueno, yo sí por el tema de, de experiencia, eh, yo vi última y por suerte de pronto con mi pues, última visita, consecuencia, supongo, de, de cómo está haciendo vibración y por qué tenemos que ir los me pegué un talegazo y una persona, cuando ya no está me atendió en un espacio que para mí es bastante conflictivo, como supongo para bastante de vosotros, de llegar, que es como llegar a un hospital cuando yo no acostumbrado. Entonces, aparte de toda la meta que estemos tirando, para recordar que hay personas ahí que al final pueden hacer de esto una cosa mejor, una persona que estaba visitada a mí me atendió y, y, joder, y me hizo bastante mejor y bastante más personal en encontrarme a una persona que conocía, que me trataba por mi nombre y tal, eh, en, aunque sea en un, en un entorno tan asqueroso, o por lo menos yo lo siento así como un hospital. Eh, bueno, falta de gazon bici, ¿eh? Pues no es nada por el carril bici porque ahora tenemos que los ciclistas. Esto también es consecuencia de... De la posición. otra cosa la que coincido yo también me estuve meando hasta, pues hasta los 8 años y pues vale sí, joder, es, una, es una mierda un de práctico tú lo sabrás seguramente alguien más eh, una de las cosas también que, que a lo mejor tenemos todos muy dentro es encontrar el dolor la enfermedad lo vemos desde un punto de vista bastante traumático. Puede ser que una de las cosas que colaborase a que yo dejase de mearme en la cama, fue que mi madre, eh, yo tenía miedo a decir, hostia, no quería ver a mis amigos, porque si me hubiera ido a dormir a casa de mis amigos, me voy a mear y lo voy a pasar. Y mi madre decía, hey, eh, Y, y, y, y seguramente ni tus colegas se porque la madre, lo va, tener, la madre padre, lo va a tener que limpiar. Entonces, el no verlo como un trauma, a lo mejor mira, es una de las cosas que, que todos tenemos muy dentro y me ayudó pues a dejar de mearme. Ahora creo que no me meo. <risa> <risa> ah, bueno, eso que también lo que, lo que ha dicho antes de que tenemos mucho miedo al dolor, pero que un poquito dentro del concepto de trauma, no sé, también es que vivimos muy cómodos y esto es parte de una de las cosas que también, no, decimos, ahora venga, no quiero que me duela, quiero, joder, ha habido épocas en las que no tenían dentistas. No sé cómo lo vivís vosotros, pero yo personalmente, pues las paso, las paso. Otra cosa es que lo de, a lo que apuntabas tú de que hay gente de la misma, alternativa, que vive del cuento, hombre, pues también se podría decir que de la medicina oficial viven del cuento todo porque casi todos están de una manera muy vinculada a, a las industrias farmacéuticas. Entonces, vivir del cuento, creo que viven del cuento en, en, en, en, todas, en todas partes. Eso no quita que, que sea muy reprobable que haya quien vendiendo una alternativa eh, al final lo que esté es buscando su propio beneficio. Pero bueno, de vivir del cuento viven también en la, en la medicina oficial. Y bueno, hay otra cosa que a mí me vino muy bien, para yo soy un poquito así, que no, tengo la suerte de no tener muchos problemas, pero dar un paso propio, como hacerme vegetariano, aparte de que creo que a partir de ahí pues, me empecé a sentir mejor y tal, pues también a lo mejor me hizo empoderarme en ese aspecto, ¿no? De decir, ostras, yo he superado el reto de dejar de comer cosas que me encantaban y encima me siento mejor. Pues también busquemos un poquito, no echemos tanto la culpa, a las condiciones al médico alternativo al médico oficial y le aportemos un poquito más y bueno, ya está que damos Voilà, bueno, tampoco era normal darle de motor, que además, eh, pensaba que también lo importante era el tema de las farmacéuticas y que Uh, Bé, bueno, que per una banda jo treballo, amb la qual pago els meus impostos, jo vull que hi hagi una medicina, o sigui, vull evidentment que és una sanitat pública. El que passa que això també uh, resulteix en una exigència de que els metges tinguin evidentment més temps per aconseguir una atenció individualitzada, però també que no siguin uns mers transmissors de la que sigui l'industria farmacèutica. No? que és un, de, un de gran problema. Evidentment, també els que anem al metge ens de conscienciar d'això, de que, escolta, eh, cuida't una mica de més en segons quins aspectes, no? Perquè tots sabem que, és, que hi ha moltes coses psicossomàtiques, que hi ha moltes coses que, que van juntes i tal, i acceptem una mica de més a vegades el dolor, no? Vull dir que passar-ho realment malament, però sí que ser conscients de que aquestes coses no se passen de... perquè siguin una pastillita i fantàstica, que bé, no? Hem de ser conscient això. Per altra banda, eh, però, bueno, això, també donar la opció de que aquests treballadors, per favor, que vagin una migueta més enllà en tant de lo que puguin també. Eh? I llavors comentant també, eh, amb tu que comentaves el tema de Cuba, tampoc no puc oferir una experiència personal a nivell, a nivell de medicina i tal, sí que, que vaig estar una temporada per allà i allà tenien un realment un gran problema amb els temes de, sa, de sa medicina, on quanta són l'instruments per exemple de, de medicaments i, i altres tampoc no són desperts i ho poden arrobat molta gent. Però sí que hi havia molt d'ús de la medicina alternativa en tots els ters aspectes, no? Són, són elements que poden ser eh, molt importants, que poden, realment, a vegades, explorar-te o eh, ajudar-te a passar segons quines coses i a solventar-les. El que passa és que també eh, ofereix una, una alternativa en aquests medicaments que, que, que clar, si la sanitat està en crisi, no me'n crec que no sigui en part per les putes farmacèutiques. Collons, si estem pagant allà una puta declarada de merda, eh, que és una passada. Amb la qual, tot el que pugui treballar a un paliatiu o un preventiu, eh, no només nostre dels cocos, sinó eh, a lo que és la societat en general, que podem acudir no de manera pija, perquè les coses que oh, aquesta pijeria que tenim tots a, a, a macudir. Entenc que tothom té ganes de, de, de fer valdre els, els seus estudis i la seva feina i tot, no? Però, collons, és una pijada, no? I, i de, però sí que ser, jo crec que hi hauria alguna possibilitat de, de que aquesta, de donar un pot de vot i de pau a totes aquestes històries que poden ser millors pitjors, però que eh, d'alguna manera ens poden ajudar a resoldre a ser almanco, palliatius, tractius, i inclús a vegades solventar realment. Ara, si se necessita una cirurgia realment important, per favor, jo ja pago per això. En aquest cas, tens la sort de fer feina i vull que els meus impostos vagin allà, en la sanitat, en la educació i en tot. No? Uh, heu una reflexió sobre això de la medicina Bueno, la possibilitat de ser la medicina, ja crec que n'hi ha, i moltes, eh, fins, com, fins a un cert nivell. Però en aquest segon nivell ho enxerrem de si tenen una enfermedad i que això és molt direu, que necessites una operació i tal igual, llavors sí que és molt difícil, però jo crec que aquí, més per entenjar-me seriosament i ser molt fèvi, lo de quina manera volem, quina vida volem viure i sa, aquesta cosa mort i ponen sofriment i plantejar-me'n això davant d'una malaltia greu, fins a quin punt estar disposada, per exemple, que te estiguin en un hospital, te fotin químio, te metgequin els cos, i a lo millor d'aquí un any estàs bé, i a lo millor no. I això crec que és balló de la vida que tenim a la nostra societat, o que nos han, no sé, amb, amb empreses que hi ha, doncs crec que és, és per pensar-se, no? i se suposa que quant més vivim millor, però és que a lo millor no és quant més quantitats, no és una qüestió de qualitat, i d'una certa valentia, dir diuen, basta, basta i que això era molt heavy, no? però, Igual també de la maternitat, jo, jo quan vaig néixer, tenim diverses experiències, però per exemple, que jo quan vaig néixer vaig néixer amb una malaltia, que s'hi diu una moderació bilateral eh, i no podia respirar, vaig néixer a cola blau i van tenir la sort de hi havia un metge, que aquí a Mallorca no havia operat mai això un bé, però que ho va intentar i me'n vaig sortir. Això, no, això és perquè jo vaig tenir sort que allà a l'hospital va funcionar i si no, pues si lleges estaves en un altre lloc, mai és mort com la majoria de bebes que se morien fa 50 anys. La gent tenia passen en família, pues si gent tenia i tal, han de boteu crios, 10 en braços, dels quals dos en braços no van a bé, dels 8 que van néixer tots varen morir i dels 6 que varen néixer, tots varen morir quan tenien un i dos anys, i això és tothom. I això ho assumies i era normal, no? I, i era com un alt, però no sé, que és un altre tipus de la tir i s'ha mort. I això si volem, com una manera una sanitat i un control de la societat com en el nostre bàsic que no estigui mediatitzat per tot aquesta tecnologia i sa, sobretot les experiències al de the challenges spaces, tornar a plantejar coses supersèries de base, no? D'aquí sentim que ets el cos i si tu vols tenir el control pels que estàs disposat a... a, a, a com a, a seguir, a canvi, no? Digues que ho ha volit, digues que ho ha volgut. Jo no Però, ja sí, ho tentaixia, ja dic que és segon que un moment donat com jo em pare que, que ja dic que dicirem que morir seguida. Entenc que no tinguessin reversibles, no perquè l'esperança tothom... Jo crec que no, jo crec que no i això és molt de fer-te no? no us mido qualsevol preu no, Sí. No. sí jo. Bueno, jo volia dir un parell de coses però hi ha altres que s'han dit i volia insistir en, en la part de eh, bueno, que dos dels grans eixos a nivell social no? que, que mobilitzen no? a nivell social lluites grans avui no? que són el tema de l'educació i el tema de la sanitat que crec que són dos dels pilars no? que com abans, van contat abans no? l'estat del benestar construït com dos pilars grans i que abans de l'estat del benestar igualment eren necessitats, no? òbvies no? Tot i que l'educació, no sé com, no llegia per aquí, no? que l'educació no és escola, per no? a escola no? i que la sanitat no és l'hospital, no? O sigui, no? és una cosa més complexa. Però eh, jo he per premple ha, ha hagut varios comentaris, no? del tema de, de... De, de com anar cap a un autogestió de, de la salut, eh, en què jo crec que l'autoformació, la, però no, no, no dels que seran els experts, no? sinó l'autoformació de nosaltres, no? acaba sent molt clau, igual que, igual que en l'educació. No? Aquí, per exemple, no tu comentaves, no? fer, fer escoles, no? com has dit, que com ho vols més fàcil que l'altre, jo només t'ho trobem més fàcil dintre de tot el complicat i l'agressió de les coses, però per exemple, per, no, no sé, amb la gent de l'escola aquí potser podeu comentar més, però. Per, per, pràctic com una escola lliure, pues, el que visà les companyes que estan a pràctiques que requereix un, una implicació ideï, no? no, de les mares, de pares que estevallat, que sigui ficar-se, implicar no deixar, no? que el mín vaig de l'espert i així tal, no? sinó que connecte nomb de la, la gent que està, no? de, de, com a educadors, acompanyants, com no? a co-cambrins, no? i les persones que que tuis els pis allà i que la educació passa cos en blau, i personalment trenples un dels temes que, no, i sigue, jo sempre s'he sento malta d'autoformació i que me sento si poc format, per exemple, ¿no? que altres petits cos que te ¿no? toquen una cosa que jo sé que com a ¿no? y que tens més pendent, no, i que i que crec que i dir per a personal, perquè sí aquí ja tornavam al tema de si, ¿no? que nià qui comentaba, no, de qui qui del cuento, qui no viu del cuento, jo que el problema és que a vegades, i no vull allargar en un cas personal, però qüestions d'al·lèrgies no hi ha sortit, és una altra història que està d'un espac sincer brutalment pel món social nostre. Doncs clar, te trobes entre discursos, diguéssim, des de la medicina més occidental i medicina més alternativa, moltes vegades contraposats, i que si tu no tens una formació en el tema, que te sents així com a com com distingueixes el fulano que té fotral el pèl no? que digues tu, siguin un lloc o l'altre, no, de que és de converteu no? a nivell de com, el teu, i de com el teu cos, és clar, pues ha d'ha implicació de fons, no? i això és el que pot ser complicat i que, igual que tots els, no? Tot els aspectes importants que estan que em putei ditar, no, més llibertari, i més autònom i tal, no? pues crec que és, aquest, no, aquesta qüestió fundamental, no, i que bueno, fins aquí que altres qories ja han dit, no. Vale, eh, pues. jo finalment eh, també a vostre llibre també un, en un, un moment donat eh, xerraveu també de, de com a caràcter un poc terapèutic que té la lluita en eh, un poc de, de l'opressió. Mm -hmm. I és que xerraveu del cas eh... de la colonització d'Àfrica, si no sí, recordo malament. I, I no sé si bé, volia demanar vostre si, si, si coneixeu també altres casos o com, o com mm -hmm. ho veieu vosaltres. Jo personalment és que també quan estic implicat a coses estic activo i, i relacionant amb la altra tota gent també menys que tinc una salut més, més forta i, i no sé tant sí. que, és una cosa que una cosa tan que no Cosas así Entonces también era más fácil enfocar en como un, un, un, un debate estratégico sobre qué hacer en esta lucha y, y entonces por eso la, la forma que tenemos es el más enfocado en, en eso, en, en imaginar otra, otro tipo de, de lucha con la sanidad. Bueno, un poco refiriéndonos a la cuestión de la salud, algunas preguntas así que nos hacíamos, ¿no? Eh, este es un supuesto así pero. Bueno. Imaginemos que el Estado privatiza aún más la sanidad y todas la perdemos. De momento existe toda la infraestructura mientras el Estado decide cómo desmantelar o privatizarla. ¿Qué conocimientos y recursos tenemos entre nosotras para cuidar nuestra salud? ¿Cómo podemos ocupar y transformar la infraestructura existente? ¿Qué hay que eliminar para cuidar nuestra salud? ¿Qué nueva infraestructura necesitamos? ¿Cómo la construimos? preguntas que estaban ahí, nosotros teníamos algunas ideas como por ejemplo, eh, bueno, cosas que dijo la gente en otras charlas que apuntamos como podría ser la ocupación de un hospital eh, ocupar terrenos para hacer huertos, barricar las calles para que no puedan pasar los coches hacer asambleas para poner en común enfermedades y posibles tratamientos talleres de autoaprendizaje algunas cosas. Yo solo quería decir que en algún momento yo creo que, perdón porque he hablado mucho, pero hay una confusión a veces cuando hablamos de autogestión de la salud con la renuncia a los avances médicos que ha habido, que yo creo que es un debate que no tiene lugar de ser, como desde la autogestión tenemos derecho a apropiarnos de todo lo que nos sirve y lo que no nos sirve lo eliminamos, Entonces hay muchas maneras de, de usar esos abases médicos, pues sin necesidad, yo quiero, a lo mejor voy a necesitar de un hospital, pero si me voy a parir y me ponen con las piernas para arriba, pues no me sirve de nada. Entonces reapropiarnos del parto dentro de la medicina pública es una alternativa. O sea que tampoco asociar la autogestión con solo mmm, determinados tipos de tratamiento, porque en realidad podemos usar todos los tratamientos que existen porque esos avances técnicos también nos pueden pertenecer. O sea, entre nosotras tenemos la ventaja de que estamos súper preparadas. O sea, tenemos médicos, tenemos enfermeras que pueden compartir todo el saber, etcétera, etcétera. Entonces, no hacer esa confusión de medicina alternativa solamente como exclusión de los avances técnicos y médicos que hemos est estado haciendo. O a mí no me apetece renunciar a poderme operar de apendicitis y sé perfectamente cómo operarme. Lo que no me apetece es irme a un hospital y ser un número. Entonces podemos quería ya... bueno, me paro aquí porque creo una última como cierto que es complicadísimo pero así es la vida así es la lucha, cuando nos planteamos ser analistas hemos entrado en una cosa complicadísima y es así como es esos últimos planteamientos, las preguntas que leo la, la Amino como puede parecer como, muy, como un sueño totalmente irreal es un sueño totalmente difícil pero no es real por ejemplo eso de, de ocupar hospitales y, y autogestionarnos, eso ya ha empezado a pasar en Grecia y, y el, la, la alternativa para hablar de alternativas de no soñar con esas cosas es dejar, aceptar la inevitabilidad de que privatizan totalmente la sanidad pública cosa que ha pasado en otros países y acabar con un, un sistema de salud totalmente y pero con la misma mierda de, de, de las partes malas de la medicina occidental y, y estar sufriendo eso y eso simplemente significa que más de nosotros moriríamos uh, sin sentido o, o sufriremos o, o cosas así, eso también es una alternativa es simplemente aguantar lo que lo que viene y, y aceptarlo, bajar las cabezas y entonces fácilmente soñar con cosas complicadísimas o o aceptar una, una vida más considerable que también es factible. Vaya ¿eh? <risa> bueno, pues, eh, eh, eh,